Martes 15 de febrero. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Efesios 3, versículo 12. La libertad es uno de los valores por el que más ha luchado la humanidad en su historia, tanto en lo personal como de pueblos enteros. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y a nosotros que la libertad la conquistamos a través de la fe, de la seguridad que tenemos en nuestro Dios y a través de la paz interna que podamos llegar a construir. La libertad nos es posible cuando nos ponemos en manos de Dios plenamente y confiando que Él hará lo mejor. La libertad que nos regala, nos quita de ataduras de leyes, de opiniones, de lo material de nuestras culpas y cargas y de otras cadenas que nosotros mismos nos creamos. Sólo el amor de Dios nos libra de lo que nos pesa. Pablo se sintió libre aún en la cárcel porque estaba seguro que Dios estaba con él y que hizo lo que él mandara, llamar a todas las naciones a participar de la herencia del reino de los cielos. Formó comunidades de fe para que conozcan el privilegio que nos otorga la libertad en Dios. Una libertad plena, no como la que nos prometen los seres humanos, que mayormente es solo para sumar seguidores y adeptos. Deseo que la libertad de la que podamos disfrutar sea en obediencia a Cristo para construir la paz en la humanidad y tomar las decisiones más acertadas. Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te rogamos por más fe y Por más amor, para que podamos vivir en la libertad que tú nos regalas por medio de tu sacrificio en la cruz. Amén. Una reflexión de Inés Schmid para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.